Que el, ...que el contexto nos nos obliga a tener eh, eh, que, que administrar los recursos eh, en función de lo que puede llegar a venir, a esa incertidumbre que, que, que reina, eh, pero nosotros tenemos también un trabajo hecho durante muchos años. Me parece que, que cuando hablamos de continuidad, cuando lo decíamos en la campaña electoral y ahora en los primeros días de gobierno, empezamos a ver que el trabajo hecho durante mucho tiempo valió la pena. Y, hoy, y en mi caso particular poder sentarme como intendente con un organigrama aprobado con un presupuesto aprobado con una ordenanza tarifaria aprobada con la posibilidad también de ir actualizando tarifa en función a, a, a distintos índices que fuimos definiendo como como, como fundamentales eh, llámese valor de combustibles salarios municipales y, y e ips eh, me parece que el municipio de Edma tiene una eh, está atravesando un proceso para eh, que tiene la particular la particularidad de empezar a visualizar lo que se trabajó durante todo este tiempo. Eh obviamente en caso de que empiecen a haber algunas situaciones como la que Dios quiera que no sucedan de baja de subsidios al transporte eh, quita de coparticipación nacional y demás, estaremos muy pero muy en riesgo y obviamente alzaremos la voz y nos plantaremos a quien, a quien digamos que plantarnos, por el momento vemos con mucha preocupación la situación que se está planteando, prácticamente hay un país nuevo que se está pretendiendo eh, empezar a, a generar eh, yo estuve en, en Buenos Aires la semana pasada y y y pude tomar conocimientos de de la situación preocupante que se está viviendo eh, y lo que siempre vamos a, a, a tratar de lograr nosotros es continuar con una con un esquema de gobierno que Pedro lo garantizó y que yo como intendente lo voy a, lo voy a garantizar de, de, de mucha presencia, de mucha participación de generar canales de diálogo permanentemente, y vuelvo con la pregunta inicial, el trabajo municipal tiene que estar tranquilo, que goza de estabilidad y los funcionarios que me acompañan saben también de que llegado el momento, decisión que tengamos que tomar que afecte al, al, a la planta política, la tendremos que hacer, por en momento no vemos necesario ninguna situación al respecto, pero estamos atentos y observando cómo se va dando las situación.